Utilizando la herramienta del cine para poner en discusión la eficacia del encierro. Esto es la presentación de esa película. Y ahora vamos a hablar、eh, con、mmm, v e r o c a Velázquez Ulloa.、Eh, ¿Cómo te va, v e r o c a ¿Cómo andás? Estábamos hablando、oh, un poco. hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. ¿Qué estaban hablando? No, no escuché. Estábamos hablando de Oid Mortales, la película, ah,、eh, ah, y, y con el aditamento, quizás estás informada, quizás no, que es un regreso del espacio Inca, porque bueno, hubo, hubo un bache、eh, todavía oscurongo la semana pasada, la, la sala estuvo clausurada y se temía que fuera un fin de época. Por suerte, el espacio Inca está ahí y este jueves van a proyectar Oid Mortales.、Eh, Vos sos la directora y contanos de qué se trata la película, más allá de que estábamos comentando un poco nosotros. Bueno, buenísimo, buenísimo que, que está el espacio funcionando porque son espacios tan claves para, para las vidas de las personas que estaría malísimo que, que, no, que no siga funcionando. Así que es genial y g e n i a l que e s t é así con la apertura, con la peli. La peli、eh, está basada en hechos reales sobre lo que son institutos de menores acá en Capital. Uh -huh. eh, en Buenos Aires. Y está escrita por mí, que soy la directora y fui la docente que p r o t a g o n i z a la película,、eh, que va llevando un poco el relato. O sea, está basada en mi experiencia de trabajo ahí adentro y después se suma la voz de Dani Fernández, que es un chico que estuvo en el Belgrano varios años. Y cuando sale en libertad, se, nos juntamos a, a sumarle al guión que yo ya tenía escrito, que, que el guión está basado en los diarios que yo llevaba cuando daba los talleres de m u r a l a dentro de, de esos espacios, que acá se llaman Centros o c i e d u c a t i v o s de Sistema Cerrado, pero como ya lo van a ver en la peli, no son Centros o c i e d u c a t i v o s de Sistema Cerrado,、eh, estructuralmente son cárceles.、Uh -huh. Bien. Eh, eh, eh, ¿Dirías que la peli que es una docuficción? ¿Cómo、es、la definís? Sí, es una docu nosotros hicimos una docuficción porque está basada en hechos reales.、Eh, todo lo que van a ver es todo cierto, pero tuvimos que ficcionarlo porque no podíamos.、Eh, no, no, no, no, no, no es que p o d e m o s Primero que no sabíamos que íbamos a hacer una película con todo ese、eh, recorrido, y después que no, no, no habíamos grabado nada y tampoco podés í allá adentro. Ajá.、Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué años eh, involucra? Eh, es decir, ¿qué, ¿qué proceso te llevó el laburo para esta película? ¿A vos o al、el、equipo? Sí, no, al equipo. El equipo es enorme y, y con un aguante de, de hierro, porque esta película es independiente. Entonces, no, no cobramos nadie por hacer la película. No es una película que le hicimos, que vino gente porque trabajó ahí, digamos. Ajá.、Eh, fue una sumatoria de voluntades, una sumatoria de voluntades infinitas. Eh, para que la película se, se pueda concretar, obviamente que sí, sí usamos, sí, sí gastamos un montón a z o de dinero en cuanto a catering, seguros de equipos, bueno, todas esas cosas y、claro. que, que no podés evadirla. Pero la gente, digamos, que se sumó a trabajar, que puso su, su mano de obra,、eh, la pusimos todos y todas、eh, porque queríamos contar esta historia.、Uh -huh. Bien.、Eh, y la película empezamos a grabar, creo que en el 2 0 0 2017, si mal no recuerdo, y tuvimos un año y medio de rodaje porque a medida que íbamos juntando la plata, para una parte, o sea, somos todos docentes, entonces hacer una película es casi algo irreal, digamos, es como subirse a, a,、no、sé, a, a la alfombra mágica. Claro, claro. Eh, entonces eh, íbamos juntando la plata、eh, con Nicole, que, fue, que también es la productora de la peli. Eh, que también fue docente dentro de los institutos, íbamos juntando la plata y, como bueno, nada, un montón de gestión para poder ir juntando ese dinero. Y cuando teníamos el dinero, hacíamos unas grabaciones de dos o tres días, cada tres semanas, un mes, o sea, cada, y así fuimos grabándola. Entonces, tardamos un año y medio en grabar la p e l i Bien.、Eh, ¿Qué sentís que cambió? Eh, eh, en el sentido, si querés, más profundo de tu propia personalidad, ¿qué te cambió a vos haber hecho esta película? Y si sentís que tuvo algún grado de incidencia en la cuestión concreta de la vida en estos lugares. A mí me cambió la vida la película.、Uh -huh. eh, como, como muchas de las personas que pasamos el proceso. Porque ya te digo, no, no fue una que dijimos, bueno, vamos a hacer una peli, así y ya está, la hacemos, sino que fue como. Y desde el tiempo poniendo arriba de la mesa lo, lo, la situación que vivimos, cómo la vivimos. Imagínate que, la, que el rodaje también lo hicimos con, con pibes que estuvieron detenidos. Entonces fue un proceso en el afuera, un proceso colectivo muy fuerte de, de cómo vemos, cómo habitamos y cómo cada uno habitó el espacio ese de distintas formas. Eh, entonces eh, no dejó de ser para, para mí en lo personal. Fue、eh, no quedarme callada. Entonces, uno cuando no se queda callado encara la vida de siempre de otra manera. Y acá era difícil la situación porque son muchos años, es mucha, es mucha institución, hay mucho silencio. Entonces, hablar、eh, parecía algo, no era utópico, era lo que sigue, ¿no?、Uh -huh. eh, Entonces, poder hacer la peli, y poder hacerla con muchísima gente que conoce esos espacios y que, y que, la, y que trabaja en esos espacios o que los padeció en esos espacios,、eh, no deja de ser algo que muestra que hay algo que es posible cuando nos vemos de otra manera y, podemos, y nos ponemos en función de una tarea para revertir una situación. Entonces, es... sí, y eso, eso en cuanto a la transformación personal mía y. Y sé que a un montón de gente le pasó lo mismo. i n c l u s o e q u i p o técnico que se sumó, que no tenía idea de la realidad ni nada, está fascinado con haber estado en la película porque aprendió de la, la vida, aprendimos más de la vida que del cine, que en definitiva、claro. como la, la escuela matriz, digamos. ¿no? Y、eh, respecto de, de, lo, de lo institucional, de, de la incidencia social que pudo haber tenido, ¿percibís que hubo algún cambio o en las personas que. Que también intervinieron en la película desde otro costado, qué sé yo, este pibe que comentabas, o, o alguna otra persona que vivió en ese contexto de encierro. Sí,、eh, sí, sí, todo, y todo ese, todo ese proceso a mí me sorprendió. O sea, yo no lo esperaba, todo lo que, lo que vino después, cuando la peli empieza a mostrarse, todo lo que vino después yo ni me lo imaginaba. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me. Me da、um, satisfacción de haberla hecho.、Eh, primero, ver que pibes adolescentes se ponen a mirar una película y, y dejan el celular de costado. Epa, o sea, está buenísimo, algo, está buenísimo. ¿Entendés?、Sí. Eh, para mí, ese gesto es algo bien hicimos. Hay muchos pibes que se ven ahí, se sienten representados y, y, y, y se sienten, no sé si identificados, pero estás contando algo que a ellos les interesa. Bien. O sea, eso es una. Otra es haber puesto, porque la peli ahora está en currículas de estudio de, de la universidad, de, de trabajo social, de carreras como psicología social, trabajo social, s e ha e n t r a d o sea, en currículas.、Uh -huh. Eso es un montón, porque está aportando a la formación de personas que van a ir a trabajar después a esos lugares o van a estar en relación con estas situaciones. Y en esas. Proyecciones que hacemos en, en distintas escuelas y en distintos lugares、eh, nos h a pasado que nos hemos cruzado con gente que por ahí sí piensa que bajar la edad de punibilidad es la solución、sí. y después de ver la película se retracta. Bien, bueno,、y、está dice, buenísimo. No, la verdad es que no conocía nada de esto、uh -huh. y, y está bueno pensarlo de otra manera y, y claramente con la película te das cuenta de que. De que el, el, el encierro no es la solución. ¿Y seguís laburando en contextos de encierro por alguna otra sección? No, circun... no, no. No, porque no me han dejado de entrar más. ¿Ah, sí, a raíz de、eh, esto ¿o, o qué? No, no, porque, bueno, porque no, porque las personas, que, no, y no quiero desmerecer el trabajo de nadie, pero las personas que siempre vamos a proponer otra, otra cosa más, otra cosa más, otra cosa más. Más que tiene beneficencia solo para los pibes,、eh, terminamos siendo e n y e c t a d a s de esos espacios, no nos quedamos.、Eh, aparte, yo terminé trabajando, yo trabajé lo, el último tiempo que trabajé, lo trabajé a Donoren para acompañar pibes que estaban en procesos de, de creación de libros, de, de otras cosas, ¿viste? Entonces, ya después hubo una represión muy grande en el Agote, que ahora hubo una represión muy grande ayer antes de ayer en el Belgrano. Eh, y ya después de esa vez,、eh, ya después no me dejaron entrar ni a d o n o r e s ni nada y tampoco. Y ya está, yo siento que ya está, ya cumplí mi ciclo también, ¿no? estando ahí. Ahora lo que hago por ahí son, ahora estoy trabajando en proyectos socioeducativos de acá de, de Provincia de Buenos Aires, que son de、eh, centros socioeducativos móviles que vamos con arte y, y, y, y educación. Al barrio s Populares.、Uh -huh. Y nosotros tenemos un container en donde vamos, estamos en un container donde vamos cada tres o cuatro meses estando en distintos barrios y laburamos con audiovisual, música, alfabetización y todo eso ahí con, con las comunidades en los barrios. Eh, y me gusta, más por, me gusta más, en este momento de mi vida me gusta más porque estás trabajando a la previa, ¿no? O sea,、si、para que esos pibes no vayan a parar ahí es porque tiene que haber una política pública que esté en el territorio antes. Claro, ojalá, que es lo que el Estado, medio que no hace, prefiere meter pibes presos antes que, que y sí, prevenir. Pero bueno, acá por lo menos en provincia,、eh, la, la, claro. el, go el gobierno de los e está haciendo una re buena gestión en cuanto a eso. Por lo、bien. menos lo sé porque nosotros estamos. Ahí y estamos. y estamos a full, así que no sé cuánto te interesan los premios, pero sí, bueno, siempre están buenos los, los mismos como reconocimientos. Hoy m o r t a l e s ganó el premio al mejor largometraje en la décima edición del Festival de Cine con Riesgo el, en el 23 y el premio que, que votó el público en el Festival Construir Cine en el 22.、Eh, y, y, y tampoco puedo dejar de preguntarte. Por este momento que atraviesa el cine, pero en general las artes y en general más amplio todavía la cultura y en general más amplio todavía los laburantes. ¿Cómo ves? s q u e ves venir? ¿Qué crees que tenemos que hacer quienes estamos de este lado, en esta trinchera? Y no sé, es un montón. No sé, no sé por q u e imagínate que todos estamos tan malabares.、Eh, o sea, ¿qué crees que tenemos que hacer? No sé, yo creo que tenemos que imaginar un horizonte que todavía no habitamos、uh -huh. y empezar a caminarlo. ¿no? Porque、um, estamos jodidos. Estamos jodidos. Bueno, estamos jodidos, pero.、Sí. Pero caminemos hacia ese horizonte, vea, Obvio, miremos sí. algo. Sí. sí, no, sí. no, no, por eso digo, por eso digo yo, o sea, mi, mi, mi forma de ver esta realidad es tenemos que construir otros horizontes, seguramente nacen de las trincheras, seguramente nacen de algo que no imaginamos todavía. Dale, seguro. Habrá nuevas melodías y, y nuevas este, escenas también. Más vale que te agradecemos mucho la, la conversación y dejamos abierto el micrófono para que, si tenés algo más que contar,、eh, v e r o c a Velázquez Ulloa、eh, lo digas y, y te escuchamos. No, que, que, que eso, que, que no nos comamos lo que nos dicen y que no pensemos lo que nos dicen que tenemos que pensar. Que. Vivamos nuestras propias vidas y, y podamos complejizar más la realidad para poder habitarla mejor. ¿no? El mundo binario no existe y eso lo traspolamos a todo. Es funcional la mirada. Veroca, gracias y un abrazo. <risa> Otro. Dale. Dale. Broca Velázquez Ulloa es la directora de la película o í d Mortales, que se va a dar en el espacio Inca de Santa Rosa. Ah, hoy mismo. No,、eh, me quedé con los jueves. Es hoy, mañana jueves y el domingo a las 7 y media de la tarde. Las localidades、eh, se venden a 1.600 pesos y hay descuentos a estudiantes y jubilados que pagan la mitad.